como mucho más presente que antes, eh, sobre todo después de la pandemia. Nuestros consumos culturales aquí y allá son abonados permanentemente por espectáculos, números di diversos y shows que van viniendo de otros lares o que surgen de esta tierra pampeana como si na naturalmente fuera que de la actividad humana surgiera toda cosa cultural, entre las que podemos distinguir las visuales, las teatrales y también, por supuesto, infaltables. Las propuestas musicales se coronan muchas veces de este, laureles que se conquistan, claro, en el tablado, pero que son trabajadas en la, en la, en la quietud de un estudio, en, una, en un patio Este, con una cierta sombrita que, que te protege y muchas veces en la soledad o en el arreglo entre dos o tres que respetan los silencios y se van preparando, se van pergueñando distintas páginas. También hay de lo otro, de los bullicios y de la cantidad de personas que se pueden llegar a reunir para formar y trabajar eh, en la propuesta de una orquesta infanto-juvenil, como es el caso de La Siete. De la, de la Siete es que vamos a hablar hoy con Laura Re, docente y coordinadora de esta orquesta, de la que ahora la propia Laura nos va a contar algunos detalles más. Buenas tardes, Laura. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo. ¿Cómo estás? Buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Estoy muy bien, por suerte. Y, bueno, próximos a comenzar mañana con la, con la actividad este, de la orquesta. La orquesta arranca su laburo de este 2023 mañana no más, pero aparte, si se quiere, eh, eh, Erika, eh, perdón, Laura, estoy con la entrevista anterior. Eh, Laura, eh, aparte digo, hay una convocatoria para inscribir a quienes quieran probar, por lo menos... En, en una orquesta infanto-juvenil. Es, ¿Es así? ¿Está abierta la inscripción? ¿Y a, a quiénes está dirigida? Bueno, mirá, eh, decidimos hacer dos, dos sábados de inscripción, que van a ser eh, el sábado 11 mañana y el sábado 18. Y la inscripción está un poco ligada a, a nuestra propuesta, ¿no? Nosotros, como vos muy bien nos presentaste, eh, somos un, un equipo docente que trabajamos en una orquesta infanto-juvenil, eh, pero que tiene por ahí la particularidad que con el, con el correr de los años y a partir un poco del trabajo mismo que fuimos realizando, descubrimos que de pronto había que hacer adecuaciones. ¿no? Entonces tenemos una propuesta para aquellos eh, niños y niñas que quieran formar parte de la orquesta y que se acercan, que tienen entre 6 y, y 11 años, a ellos los invitamos a una propuesta preorquestal, si se quiere, que se llama ensamble inicial. Entonces todos aquellos niños que tengan este, niñas entre 6 y 11 años pueden inscribirse para formar pa parte de este ensamble, que por supuesto forma parte de la Orquesta de las 7, pero es un ámbito un poco más diseñado para acercarse a la música, al lenguaje musical, desde el canto, desde el juego, desde la percusión, con el uso de algunos instrumentos que todavía no son sinfónicos. Y la idea es invitarlos a ese, a ese ámbito para que después sí, ellos elijan el instrumento de orquesta y, y ya formen parte de la orquesta. Así que, por un lado, tenemos inscripciones este, abiertas durante dos sábados para niñeces entre 6 y 11 años. Después, por otro lado, también puede suceder que hay adolescentes entre 12 y 18 años que tienen la inquietud, que quieren acercarse, que quieren formar parte de la, de la orquesta y también para ellos están abiertas las inscripciones. En este caso tenemos que hacer la salvedad que muchas veces, si bien eh, es abierto a quienes quieran, eh, integrar la orquesta, por ahí es, es necesario cubrir cierto, ciertas demandas instrumentales porque no siempre tenemos eh, la posibilidad de tener a demanda todos los instrumentos. Entonces, de pronto decimos, bueno, venid a la orquesta, en este momento tenemos que cubrir, no sé, flautas o trombones o clarinetes, y entonces un poco les, les ofrecemos eso. Y por otro lado, y como tercera opción, si se quiere, porque es muy diversa la, en este sentido la, la participación, de pronto hay este, eh, niñas, niños, adolescentes o jóvenes que ya tocan un instrumento de orquesta Y, y actualmente no están formando parte de ninguna agrupación, entonces también para ellos este, es la invitación durante estos dos sábados. Déjame aclarar, Juan Pablo, que hacemos este, solo dos sábados de inscripción y que en algunos de los, de los casos que fui nombrando los cupos son limitados porque eh, ya hay un grupo ¿no? de, de, de ensamble y un grupo de orquesta que se viene sosteniendo este, a lo largo de, de estos años, entonces de alguna manera tenemos, este, lamentablemente no podemos este, hacer así una, una convocatoria ilimitada porque no, no nos daría el recurso humano ni los recursos de instrumentos tampoco, ¿no? Pero de eso se trata un poco la, la invitación a, a las inscripciones de estos dos sábados. Muy bien, la verdad es que es sumamente interesante, Laura, la propuesta, sobre todo pensando en niñeces que por ahí han, eh, tienen, eh, se sienten atraídas por la música y podrían empezar a eh, jugar, si se quiere, o a experimentar, y por supuesto este, entendemos que son por ahí pocas las, las plazas disponibles para lo que es adolescencia y jóvenes que ya estén tocando algún instrumento de orquesta. Hay, este, por supuesto, estos dos caminos eh, que se diversifican este, para después aglutinar en una orquesta Laura que tiene 20 años cumplidos. ¿Cómo, cómo es laburar en una orquesta Infanto-Juvenil? Sobre todo en una como de las siete que tiene toda esta trayectoria y que además tiene en los últimos años un recorrido maravilloso. ¿Nos contás? Bueno mira, yo no estoy desde los inicios, este yo entré a los dos o tres años en lo que esto estaba funcionando, y, y yo creo que, si bien voy a hablar desde, obviamente desde mi experiencia personal, yo creo que es eh, compartida, me atrevo a decir que es compartida por por todos los, los docentes, colegas y amigos que, que conformamos el equipo docente porque si no, de alguna manera, no, no haría tanto tiempo tampoco que estamos ¿no? todos, todos juntos. En realidad, eh, consideramos que es, eh, es un proyecto muy hermoso, muy interesante, porque lo que hace, en, en varios aspectos, ¿no? es muy interesante. Lo primero es poner, a la, poner la música a disposición de otros como una excelente herramienta, ¿no? como una herramienta... De, de transformación, como una herramienta de crecimiento personal. Bueno, esto que decimos siempre que la música sana, ¿no? Que la música es un lenguaje tan maravilloso que, que realmente sana, acompaña, enriquece, hace crecer. Y cuando esto se cristaliza siendo compartido con otros, ahí también se produce como la otra magia, ¿no? Porque desde ya que está buenísimo aprender música uno, aprender un instrumento uno... Pero cuando vos te sentás en la orquesta, y, y te lo digo sin, sin haberme sentado yo nunca en una orquesta, ¿no? pero esto de, haber, de, de estar acompañando durante tanto tiempo, eh, cuando vos ves a, a un adolescente con una niña al lado y con, a veces hasta algún adulto del otro lado, todos en pos de un mismo objetivo y que es hacer música de manera colectiva, yo creo que eso es como que es, es majestuoso, ¿no? Por, por lo que implica por lo que genera también eh, a nivel humano, ¿no? porque siempre eh, todos los profes cuando nos referimos a la orquesta hablamos de, de que se trata como de ejercitar el vivir en sociedad, ¿no? porque vos en, la, en el ensayo, que es el momento en que, que, que suena toda la orquesta junta, ¿no? porque ellos tienen clases individuales, de lenguaje, de instrumento, y después el ensayo que es como el, el, el gran momento. ¿no? Y ahí, eh, si bien todos tocamos juntos tocan juntos y para un mismo objetivo no todo el mundo es, eh, es, es solista si se quiere o es primera figura por momentos hay alguien que es solista y hay alguien que no lo es por momentos eh, alguien tiene que tocar y por momentos tienen que esperar hay un director al frente que está que está indicando cuándo se toca cuándo se hace silencio cuándo se toca más fuerte cuándo se toca más suave entonces la gran cantidad de habilidades sociales también que están implícitas en un acto de hacer música de manera colectiva con otros, eh, es grandiosa, ¿no? Entonces, eh, vemos que, que es muy concreto esto de decir, bueno, hacer música eh, hace feliz a las personas y también las hace como cada día un poquito eh, mejores personas, ¿no? O al menos eso es lo que nosotros intentamos también como, como profes y como docentes acompañando a cada uno de, de los chicos y chicas que han este, iniciado en este camino, que bueno, hoy, hoy hay algunos que, que, que eligieron la música como camino, hay otros que no y guardan un recuerdo hermoso, eh, hay otros que son profes en otras, en otras orquestas. El año pasado en el aniversario tuvimos la posibilidad de invitar a ex este, integrantes de la orquesta a compartir Este, dos mañanas y después a tocar juntos, y la verdad que, que es maravilloso porque, bueno, porque son este, ya son grandes, algunos tienen sus familias, van con sus hijos. Entonces, eso la verdad que, que emociona, sobre todo porque también ha transitado un montón, un montón, un montón de gente que a veces uno en el, en el cotidiano pierde un poco la perspectiva. Y yo creo que esto, esto que te resumo es lo que nos, lo que nos sostiene a todos y el. el el tener un equipo docente que acompañe esta propuesta es fundamental, es fundamental porque, bueno, por esto, ¿no? Porque uno se acompaña, se consulta, por supuesto discute, confronta, eh, tratamos de pensar siempre en, en qué hay que mejorar, qué hay que, esto, el ensamble inicial simplemente surge de, de, de cuando uno revisa y ve que hace falta otro espacio y, y reajusta clases y, y conversa, ¿no? Entonces, la verdad que... Eh, Para mí es una experiencia maravillosa que implica y significa mucho más que un trabajo, si se quiere, ¿no? Claro. De, ver, de verdad, Laura, que cuando te escuchamos se nota el compromiso y también el amor, las ganas con, la que, con las que, bueno, se acercan a laburar en cada jornada o cada sábado, si se quiere, porque si no me equivoco son los sábados a la mañana, desde hace ya más de 20 años que en el colegio Edgar Morisoli, en la ex unidad educativa número 7 del barrio Sur, en el plan 5000, este, funciona, trabaja y bueno, y, y se refuerza, parece, con el paso del tiempo. No está decayendo, Laura, por lo menos cuando te medimos a vos <ríe> con la garra que le estás poniendo... Esta, esta, a esta comunicación. Eh, reiteranos, por favor, las oportunidades para inscribir a infancias y adolescencias en una orquesta infanto-juvenil que ha visto pasar a muchos y que necesita de esta vida, pero solamente con el, con la, con el ideario de hacer crecer, de hacer desarrollar, como nos está contando eh, la profe Laura Re Mira, eh, los invitamos el mañana, sábado 11 y el sábado 18, de 9 a 12 horas, en Bertera 1940, que es el Colegio Morisole, eh, la ex unidad educativa número 7, como vos, Juan Pablo, muy bien dijiste, y de dónde sale nuestro nombre este, después de muchas vueltas y donde nos emociona que, que, que llamen a la orquesta, la Orquesta de las 7. Así que ahí los esperamos a todos quienes quieran acercarse Para compartir este, mañanas este, de mucha música, mañanas de, de amigos, mañanas de, de, de amistades y de pasar gratos momentos. Bárbaro, buenísimo. Laura, seguramente este año va a coronar nuevamente con el compromiso que les ha caracterizado, con una respuesta fenomenal y seguramente hay quienes entre nuestra audiencia se están restregando las manos eh, esperando la oportunidad de volverles a escuchar. Muchas gracias por este encuentro, Laura. ¿eh? Muchas gracias a vos por, por este, la propuesta, por que llegue nuestra voz a, a muchos y por, por tu entrevista, que ha sido maravillosa. Muchas gracias. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto. Laura Re, la profe de la Orquesta Infanto Juvenil de las 7, llamando a inscripción a esas niñeces que andan dando vueltas, que se hacen los rulos con el dedo así, y sabes que tienen que ponerse un clarinete, un violín entre las manos, y salir sonando, qué tanto.